Cuentos de hadas españoles Jenny la Honesta Érase una vez un pequeño pueblo llamado Riverdale Donde vivían tres amigas Mónica, Jenny y Gloria El día que comienza nuestra historia Mónica estaba muy feliz porque su madre le había comprado un regalo muy especial Mónica, vamos, date prisa o llegarás tarde a la escuela ¿Pensé que querías enseñárselo a tus amigas en el autobús? Se lo enseñaré en la escuela. ¿Qué pasa si se me cae de las manos y se rompe? Gracias, mami. Este es el lápiz más hermoso y más bonito que he tenido nunca. De nada, cariño. Ahora date prisa, vete. O perderás el autobús. Bueno, oye, así es como se resuelve. Tengo algo que enseñarte. ¡Guau! Es un lápiz o una muñeca. Es mi muñeca, lápiz o mi lápiz, muñeca. Nunca había visto un lápiz así. Ojalá tuviera uno. No lo toques. Se romperá. Estos lápices no se rompen por tocarlos. se rompe? ¿Qué está pasando ahí? ¿Mónica? Lo siento. Es hora de jugar. Ya, vamos a salir todos. Pero volved a tiempo para la clase de inglés, ¿vale? Vamos, Mónica. Vamos a jugar a pillar. No, tengo que quedarme en clase para cuidar de mi lápiz. Ven a jugar Si no vienes con nosotros, cogeré tu lápiz y lo voy a romper <risas> Oye, Gloria No digas esas cosas tan horribles Solo estoy bromeando contigo, ¡vamos! He olvidado mis gafas en la clase Gloria, por favor, ¿podrías ir a buscarlas? Sí, señorita Mi lápiz No está aquí Tiene que estar en alguna parte Búscalo ¿De qué va todo este alboroto? Señorita Mi lápiz muñeca Mi nueva muñeca lápiz No puedo encontrarlo ¿Dónde lo dejaste? Lo guardé en mi bolso Y ahora no aparece ¿Estás segura De que no lo llevaste al recreo O al almuerzo? Cura. Alguien me lo ha robado <risas> Mónica, antes de acusar a alguien de robar, empieza por buscar tu lápiz Iré con ella, señorita Primero revisa el bolso de Gloria, señorita Le vi mirando el lápiz de Mónica cuando vino a clase a por sus gafas ¿Qué quieres decir? Mire, yo no lo tengo ¿Cómo puedes acusar a alguien de robar así, Mónica? Lo buscaron por todas partes, pero el lápiz no apareció por ningún lado. Me han robado el lápiz, señorita. Estoy segura de que se ha tenido que perder, Mónica. Si alguien encuentra el lápiz de Mónica, que lo devuelva, por favor. A cenar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Yo no soy una ladrona, mami. Ya lo sé, Jenny. Dime, ¿qué ha pasado hoy en la escuela? Cogí el lápiz muñeca de Mónica. Después del recreo volvimos a clase para la lección de inglés. Vi el lápiz caer debajo de su escritorio, así que lo escondí en mi bolso en broma. Entonces simplemente devuélveselo No puedo Estaba a punto de devolvérselo cuando de repente ella dijo que alguien le había robado su lápiz Incluso dijeron que Gloria lo había robado Me asusté mucho, mamá ¿Quién me creerá si les dijo que escondí el lápiz de broma? Todos van a pensar que lo he robado No es lo que otros piensen lo que importa, Jenny Dime ¿Quieres que tu mejor amiga se sienta triste? Eso nunca. ¿Pero qué hago ahora, mamá? Ve a la escuela mañana y cuéntales a todos lo que hiciste. Pide perdón y devuelve el lápiz. Si hago eso, todos me llamarán ladrona. Mónica y Gloria nunca volverán a hablar conmigo. Ese es un riesgo que tendrás que correr. ¿Quieres hacer lo correcto o no? La verdad tiene mucho. Poder, Jenny, si dices la verdad, incluso si tus amigas se enfadan contigo durante un tiempo, volverán a quererte de nuevo Mamá, tengo miedo, por favor ven conmigo a la escuela mañana Pues no, si te acompaño, nunca aprenderás a tener coraje, tendrás que hacer esto por ti misma, te quiero Jenny, y estoy de tu parte, ¿vale? Sé sí que puedes hacerlo, cariño Vale, mami, está bien ¿Alguien ha encontrado el lápiz de Mónica? Esto... Lo tengo yo, señorita. ¿Mi lápiz? Oh, gracias, Jenny. Lo has encontrado. No, yo es que no lo he encontrado, lo cogí. Lo siento mucho. ¿Eh? Ah. ¡Ah! ¿Qué? El lápiz de Mónica se cayó de su bolso durante la clase de inglés Y pensé que sería una buena broma esconderlo durante un tiempo Pero justo cuando iba a devolverse lo dijo que alguien se lo había robado Y yo me asusté ¿Y te quedaste tan callada cuando dijeron que yo lo había robado? Lo siento, Gloria, lo siento mucho Enseñaste tu bolso y todos te creyeron, pero estaba... Muy asustada. ¿Y si alguien miraba en mi bolso y encontraba el lápiz? Jenny nunca más volveré a hablar contigo. Jenny es una ladrona. ¡Ya basta! ¡Silencio, por favor! ¿No te das cuenta de que Jenny no tenía por qué devolver el lápiz? Pero aún así lo hizo, ¿no es así? Podría haber mentido y decirnos que encontró el lápiz en cualquier parte, ¿verdad? Es muy fácil ver los errores de los demás, pero se necesita mucho coraje para admitir nuestros propios errores. Y Jenny ha hecho exactamente eso. Deberíamos estar muy orgullosos de ella, ¿vale? Y bien clase. ¿No es Jenny una buena chica y vuestra amiga? ¿No ha sido siempre una estudiante muy trabajadora y una compañera de clase amable y servicial? Sí, señorita. Jenny siempre ha sido muy amable con todos es Amable, buena amiga y trabajadora. Sí, señorita, Jenny siempre ha sido muy amable con todos Ella es amable, buena amiga y trabajadora Y Mónica, adoras tu lápiz Pero eso no justifica que te asustes tanto si lo pierdes ¿Cómo pudiste pensar que alguien de clase te lo había robado? Lo siento, señorita Es culpa mía que Jenny estuviera asustada Cualquiera se habría asustado si hubiera pensado que le llamaría al ladrón Solo por hacer una pequeña broma Lo siento de veras, Jenny. Lo siento muchísimo. Lo sentimos, Jenny. Eres muy valiente. Lo siento, Jenny. Solo las personas valientes tendrán el coraje de reconocer sus propios errores y de decir la verdad. Recordad, la honestidad es siempre el camino correcto.